Toda la data, toda la información, todas las notas que escuchás en el portal de la radio las vas a poder volver a escuchar allí en la106.com Subcomisario, gracias por atendernos, buen día ¿Qué tal? Buen día Carlos Bueno, seguimos con información intensa en labor policial, ¿verdad? Sí Podemos decir que sí. Eh, en el día de ayer, eh, cercano a las 20 horas, se toma conocimiento de que dos sujetos masculinos habían sustraído eh, una moto Honda 110 centímetros cúbicos en calle Frochan y Rivadavia. Bueno, se da conocimiento a los móviles en cuadrícula y al gabinete criminológico. Y en calle Rivadavia y Sanguinetti se observa el desplazamiento de un vehículo de similares características sustraído, se, hace, se realiza una pequeña persecución y bueno, se procede a la aprehensión de dos jóvenes menores de edad, uno de 15 y uno de 17 años eh, y se recupera la, la moto sustraída. Por esta causa se instruye una IPP caratulada tentativa de hurto agravado e interviene la Fiscalía de Juicio... ...de joven, eh, a cargo de la doctora Rubia, Rubio del Departamento Judicial La Plata. Una, una vez cumplidos los recaudos con los menores imputados... ...fueron entregados a sus progenitores. Eh, cercano a las 22.30 horas del día de ayer... Eh, bueno, ...se toma conocimiento que en calle Bozán y López Serrano... Eh, ...en un comercio allí situado, propiedad del señor Varela Walter... Eh, en circunstancias, bueno, que se disponía a cerrar dicho comercio, un sujeto sexo masculino eh, con una intimidación de un arma de fuego, posiblemente un revólver, sustrae eh, dinero efectivo, 2.500 pesos, bueno, y, da, y se da a fuga. Cuando, eh, luego del recorrido de los móviles y demás, bueno, to todavía no, no han podido lograr ubicar a, a, a este individuo. Por esta causa se instruye una IPP catalogada a robo calificado, interviene la UFI número 1 de, de este medio asimismo en el día de la fecha en horas de la mañana se recibe una denuncia del doctor Claudio Masachesi, donde nos da cuenta que en el estudio jurídico e inmobiliario situado en Roca y Mitre, había constatado la vidriera Rota y eh, certifica el faltante de una colección de 60 autos eh, chiquitos de, de taxi de todo el mundo y cuatro maquetas de camionetas, bueno por esta causa eh Se instruye una actuación caratulada robo Con intervención de la UFI número 1 De este medio Y por último, podemos decir Una denuncia que se recibe en horas de la mañana Del señor Weber Gabriel Donde nos da cuenta Que en calle Bozán Al 3000, en un galpón ...donde tiene un taller de mecánica... Eh, ...bueno, autores ignorados... ...le habían eh, sustraído... Eh, ...varios elementos... agujereadoras, destornillador eléctrico... Eh, ...llaves, tubo, alargues... ...bueno, eh, eh, herramientas relacionadas... ...con el taller mecánico... ...y bueno, y recientemente... ...han sido identificados dos jóvenes... Eh, ...uno de 14 y uno de 15 años... ...y se ha logrado la, el secuestro... De, ...de todos estos elementos... Uh -huh. ...por esta causa, bueno... Está caratulada hurto agravado por un escalamiento e interviene la eh, UFI del fuero juvenil eh, de La Plata. Eh, de acuerdo a directivas, bueno, cumplido los recados legales para con los jóvenes imputados, van a ser restituidos a sus progenitores. Uh -huh. y, eh, claro, este último robo en el taller fue eh, perpetrado por menores. Exactamente, sí, sí, exactamente. Eh, 14 y 15 años. Bueno, notamos notamos un un avance en los últimos días, ¿no? De de una como una escalada de de hechos delictivos de distinta índole. Sí sí, porque hay de, de, de variada índole sí, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Ahí está. Y en, la, en casi mitad de casos de intervención de menores, ¿no? Claro. Subcomisario, muchísimas gracias por la información, como siempre, muy amable. No, por nada, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera, aquí en esta mañana en vivo de La 106, como lo hablábamos, ¿no? Una escalada de hechos delictivos. Acordate que toda esta información la vas a volver a, volver a escuchar y repasar en el portal de la radio, la106.com, allí vas a poder volver a escuchar todas las notas que se hagan al aire, como por ejemplo esta.